Creo que tenemos que tener conciencia de que, de que esto, estas opciones de las que hablo dependen lisa y llanamente de nosotros. Así que bueno, también creo que hay un montón de gente que ha respetado la cuarentena y que ha hecho un gran esfuerzo hasta acá, que es muy, muy valorable y que sería muy, muy lastimoso eh, ver cosas que habíamos estado evitando hasta el día de hoy. De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 El Ministerio de Cultura de la Ciudad, en conjunto con la entidad Documentalistas Argentinos, presenta la programación del ciclo de documentales DOCA para el mes de agosto. Se trata de cuatro films que podrán verse en forma gratuita desde la web Cultura en Casa. Este fin de semana van a poder disfrutar de Vierrilata, una vuelta en tren, de Lorena Jenny. Birri Lata, una vuelta en tren, es un documental que retrata como nadie la vida de Fernando Birri con imágenes de su escuela de cine en Santa Fe. También tienen registro radiofónico de las autoridades provinciales cerrando su escuela y su migración hacia otras geografías. Este documental es material de estudio de las escuelas de audiovisuales. No se lo pierdan. La trama de este telado. Bueno, mañanita apretada, apretada y gozosa porque hay muchos audios. Como decía nuestra compañera querida aquí, bueno, buenos días Graciela que nos está escuchando ya tempranito y a Daniel Bongiorno también le mandamos eh, un beso. Gracias Graciela por escucharnos. Le queríamos decir que bueno, seguimos escuchando a una gran comunicadora trovadoras le hemos puesto a estas dos médicas y en breve termina Piovano y viene María Esther Alvarelio. Escuchamos el último audio de nuestra compañera Gabriela Piovano. Bueno, y con respecto al tema de vacunas, sin duda la salida de esta situación, de esta pandemia a nivel mundial, es obtener una vacuna que sea efectiva. Y bueno, y es, un, es una situación que, que no es fácil porque las vacunas tienen su, su elaboración, hay que comprobar que sirvan. Hasta acá las, las cosas que se han demostrado es que no son nocivas, tampoco lo podemos afirmar eh, porque, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Oxford, 45 personas probaron, sirvieron para saber que esas 45 personas no fueron dañadas por la vacuna, pero tampoco podemos saber si a 100 personas no va a dañar alguna o en millones de personas no va a dañar. Pero bueno, por lo menos sabemos que no es este, rápidamente mortal. Y ahí queda comprobar si realmente usada masivamente tiene una efectividad, quiere decir que ...provoca la producción de anticuerpos... ...que son neutralizantes... ...en un mayor eh, porcentaje... ...a por lo menos un 70-80% de, de los casos... ...y eso todavía no, no se ha probado en ninguna... ...a excepción de lo que viene la información... ...de la vacuna de Rusia... ...donde se supone que, que se ha ido ya... Eh, ...utilizando en otras etapas... ...y ha sido efectiva... ...pero charlando el otro día... Justamente con un virólogo comentábamos que, que no han mostrado los estudios los rusos, así que esa parte no queda claro eh, más allá de que ellos digan que sí, si realmente es efectiva. De todos modos, eh, obviamente el hecho de, de que todo el mundo esté investigando, eh, bueno, por un lado es alentador, por el otro lado no hay que perder eh, el sentido económico que tiene esto y entonces los intereses que, que están por detrás en llevar por delante eh, o promocionar determinada vacuna y denostar a otra, porque claramente hay muchísimos eh, intereses geopolíticos en juego, Y por eso tenemos que, que esperar a ver qué resultados hay y también la logística, ¿no? Porque aplicarle la vacuna a millones de personas también este, llevará su tiempo. Mientras tanto, lo que nos queda antes de que esto se materialice es seguir cuidándonos de la forma que lo hacemos. Yo creo que a esta altura tenemos que manejarnos pensando que estamos infectados que somos asintomáticos y que tenemos que cuidar a las personas que, que están con nosotros. Y en ese caso, entonces, eh, ser nosotros los que cuidemos la distancia, usemos el alcohol en gel, nos lavemos las manos y, sobre todo, el cubreboca y las mascarillas. Y, bueno, ser felices, seguir militando, seguir este, pensando en el, en el otro. Como, como que ese otro somos nosotros mismos. Y, bueno, mucha esperanza, mucha fuerza y yo creo que falta poco para que salgamos de esto. Muchísimas gracias. Bueno, creo que es muy importante el mensaje que dio Gabriela Piovano en el sentido de tranquilizarnos con el tema de la vacuna Porque todavía falta un tiempo para eso Más allá de lo que digan en otros, en otros medios eh, Vamos a ver qué opina Respecto de la situación Del personal de salud Ella es María Esther Alvarelio Es médica psiquiatra eh, Está muy relacionada Con el Hospital Municipal de San Isidro Y además es dirigente eh, Y militante En la CICOP Que es una asociación que nuclea eh, profesionales de la salud. Así que vamos con María Esther Alvarelo en este primer audio, Rita. Mi nombre es María Esther Alvarelo. Pertenezco a la comisión directiva de la seccional del, del Hospital Central Municipal de San Isidro, que pertenece a la asociación sindical de profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, conocida como Sicop. La Sicop es un gremio. ...que nuclea a los profesionales de la salud, tanto sean provinciales, municipales y un hospital nacional que es el Posadas. Cuando nos referimos a profesionales de la salud tenemos que entender que no nos referimos solamente a los médicos... ...sino a todos aquellos trabajadores de la salud que han obtenido su título universitario, por lo tanto... En ese gremio también participan el personal de enfermería, psicólogos, farmacéuticos, trabajadores sociales. Nosotros también tenemos una presentación en las provincias, por lo tanto, es la Federación Nacional, que es la y estamos englobados dentro de la TEA. Bueno, y sigue sonando este tema que se llama Agüita y Revolución, Eh, justamente pensado para dos mujeres como era el testimonio antes de Gabriela y como es ahora de María Esther la seguimos escuchando bueno la situación eh, de salud eh, la situación en la provincia es deplorable primero por la pandemia y, y en lo que nos toca a lo, eh, en lo que les toca a los trabajadores de la salud son los que ponen el cuerpo Que, que al momento tenemos 8.000 infectados, esto conlleva la falta de personal. Nuestro gremio desde inicio viene pidiendo, viene reclamando ante las autoridades de la provincia, como sobre todas las cosas las licencias de las enfermedades preexistentes, inclusive de las mujeres embarazadas, que dos meses después se logró, pero no se tuvo en cuenta al principio las enfermedades preexistentes de los trabajadores, porque eran todos esenciales y debían estar presentes. O sea, que las muertes que hubo fueron muertes evitables, tranquilamente. Eh, lo, que, lo que sienten los compañeros y las compañeras es que son un número, que no son personas que están trabajando. Por eso nosotros no pedimos aplausos, pedimos insumos, reclamamos insumos, Reclamamos elementos de protección que sean necesarios. Y también reclamamos paritarias que fueron prometidas para el mes de julio y ya estamos en agosto y no hay paritarias. Es por eso que el sueldo de los trabajadores y de las trabajadoras hace que tengan pluriempleos, entonces están agotados, están estresados y esto es un cóctel terrible. Lo que quiero decir es que nosotros venimos de años de desidias, de años de la anterior gestión y de la anterior, en donde se le ha dado poca importancia a la salud pública, teniendo en cuenta que Latinoamérica, en Latinoamérica Argentina tiene un sistema de salud pública de los más importantes, que no se lo cuida como corresponde, ¿no? Bueno, eh, eso es lo que tengo para decir. Dice María Esther además que quiere recalcar que es muy complejo el tema de enfermar a nuestros enfermeros, enfermeras, médicos, no piden licencia porque tienen otros empleos, es el pluriempleo, dice María Esther, por el bajo de sus sueldos.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 Frente a la situación política. Nosotros pensamos que a la deuda primero hay que investigarla y no, apu y no apurarse en que en pagarla. Hay una deuda interna con la que cumplir. Porque hay otros elementos también para, para recaudar fondos. Por ejemplo, el impuesto a las grandes riquezas. Bueno, vuelvo a, a rematar mi frase, mi, mi grabación, pidiéndole a los que llegan a los medios y a los funcionarios políticos, que nosotros somos trabajadores, no somos héroes y no queremos aplausos. Queremos todo esto que estamos exigiendo. Gracias. Dos mujeres sin filtro. ¿No, Daniel? Dos mujeres sin filtro. Así es, y clarísimas en sus posturas y en su alocución. Creo que es muy importante atender las necesidades de los profesionales de la salud en todo el territorio de la ciudad, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, como en cada uno de los territorios donde tienen que prestar este necesario e imprescindible servicio. Nos contaba María Esther, fuera de línea en algunos casos, que cuando echan a eh, enfermeras o enfermeras cortan la calle y las tienen que volver a reincorporar, y así es y están también muy dolidos porque hace poquitos días falleció un enfermero, bueno, ya estamos 8 y treinta gracias a todos los saludos que nos están mandando, que no los vamos a reiterar porque eso nos quita minutitos ya estamos 8 y 30 y vamos con una tanda publicitaria, gracias Rita Radiográfica Radiográfica